Recaudo la información de tránsito, donde indica también, nos muestra el informe sobre el estado de los conductores, dice, de acuerdo al laboratorio, dio como resultado negativo a ambos conductores, o sea, no estaban ebrios. En ningún momento yo he dicho que estaban ebrios. Como conclusión al informe de tránsito, al informe que yo tengo de fecha 10 de marzo, la disposición final dice... El suscrito investigador técnico de la Unidad Operativa de Tránsito Minero, en uso de sus específicas funciones, según el artículo 395 del RCNT, determina con el 60% de responsabilidad al protagonista número 1, que era el señor Gerardo Palma, y el 40% de responsabilidad al protagonista 2. En consecuencia, doy comunicado a las partes. Eso es lo que dice el informe final de tránsito. Eh, yo no sé en qué momento dicen por culpa de la corredora.